En TeleElch Radio Marca La Glorieta, con Rosmar Alonso. El programa que madruga contigo. Son las ocho en punto de la mañana. Damos la bienvenida a los que se incorporan ahora a nuestro programa La Glorieta de este viernes 17 de marzo. Hoy tendremos un día con ambiente soleado, con paso de intervalos de nubosidad alta. Viento flojo y alcanzaremos una máxima de 21 grados. Ahora el termómetro de Teleelch indica 11,8 grados de temperatura. Terminamos la semana en la que hemos conocido la primera encuesta de intención de voto en Elche de cara a las elecciones de mayo, en la que refleja que la lista del PSOE será la más votada, seguida del PP, mientras que Compromís y Vox mantienen sus dos concejales. Vendrán más encuestas para unas elecciones cuyos resultados podrían ser ajustados y todos los candidatos lo saben. Los socialistas ya han presentado su lista con algunos sacrificios. Pablo Ruz continúa presentando una a una... Las caras nuevas que le acompañarán en su candidatura y compromis ya roto con Podemos no concurrirán juntos a las elecciones municipales. Los socialistas que manejan encuestas andan creando plazas de aparcamiento gratuitas en todos los solares que se les ocurra y los populares buscando cualquier queja vecinal para seguir desgastando la labor del gobierno. Mientras que García Ontiveros espera con paciencia o impaciencia que su rival Eva Crisol deje el acta de concejal y no la retenga por más tiempo. La candidata de Vox se queda en un plano discreto para no meter la pata en el Che. Hoy les contaremos que los grupos de la oposición PP y Vox se hacen eco de las denuncias de los padres y madres del Colegio Público Los Garrofers, en Matola, por la falta de seguridad vial y reclaman al equipo de gobierno que actúe de forma urgente para limitar el tráfico en esta zona escolar. Nace en Elche una plataforma cívica en apoyo al candidato socialista Chimo Puig. Para la presidencia de la Generalitat Valenciana. Está integrada por independientes, profesores, jubilados, que dicen no estar afiliados a ningún partido, como Gerardo Sánchez o Miguel Ors, quienes trabajan para evitar un posible gobierno del Partido Popular y Vox en la Comunidad Valenciana. El equipo de gobierno expone en la Plaza de Santa María los proyectos que se han emprendido con los fondos europeos DUSI. El alcalde anuncia que pedirá una prórroga a Europa para evitar perder las subvenciones de millones de euros por los proyectos que aún no han podido comenzar. La patronal turística ETE confirma las buenas cifras para el sector registradas el pasado mes de febrero en Elche. La ocupación se situó en casi el 80%, lo que supone un aumento de 11 puntos con respecto al mismo mes de hace un año. La Alhambra de Granada, la octava maravilla del mundo, incorpora en sus jardines cuatro Granados mollar de Elche, con denominación de origen. La Asociación de Informadores de Ilche entregó ayer los Dátil Dor, a la cantante, actriz y escritora Ana María Drac, al científico Iván Agulló y al Club Deportes Sin Adjetivos en la gala que tuvo lugar en el Gran Teatro, en la que se hizo un repaso de la actualidad del pasado año. Hoy se realiza el penúltimo entrenamiento del Elche Club de Fútbol antes del encuentro del domingo frente a la Real Sociedad. Hay bajas pero también altas como la vuelta de Pedro Vigas y Gonzalo Verdú. Ayer el jugador Carlos Cler en rueda de prensa reconoció que hay motivos para creer en las victorias. Informativos en Elche, Radio Marca. Pues bien, hoy a las 9 menos cuarto se ha convocado un pleno extraordinario para reestructurar las comisiones de pleno por el cambio introducido en la Corporación Municipal. Al quedar el Grupo Municipal de Ciudadanos en manos del edil no escrito Eduardo García Ontiveros y renunciar Eva Crisol. Por otro lado, el alcalde y candidato socialista Carlos González ha valorado los buenos resultados de la encuesta de intención de voto de Elche, para el PSOE que publicamos ayer. González ha señalado que su objetivo es lograr una mayoría absoluta, llegar a los 14 concejales y gobernar en solitario. Eso sí, buscando el máximo consenso. Estamos al borde de la mayoría absoluta según la encuesta. Esto simplemente es una encuesta, es un acicate para seguir trabajando, para seguir conduciendo la ciudad, para hacer una buena campaña electoral, pero en cualquier caso... Eh, aquí lo que valen son los resultados electorales del 28 de mayo y con toda la serenidad y con toda la humildad tenemos que poner toda la carne en el asador. Pues para ello deben convencer al electorado y saben que la falta de aparcamiento es un problema en Elche. Por ello están creando más plazas a escasos meses de las elecciones. Acaban de anunciar que se han habilitado 300 más en la avenida Alcalde Ramón Pastor, junto al Instituto Vicente Verdú en el Pla o en la avenida de Yubalcoy en la zona de Altavix Universidad. Además, el concejal de mantenimiento ha explicado que en las próximas semanas y meses se crearán medio millar más. Pretenden habilitar mil nuevos aparcamientos gratuitos en menos de un año. Y desde el equipo de gobierno no pierden tiempo para presumir de gestión y han inaugurado una exposición en la Plaza de Santa María para explicar las inversiones que se han ejecutado en Elche con los fondos europeos para la transformación urbana del municipio, los llamados fondos DUSI. En Elche son 25 proyectos valorados en 30 millones de euros los realizados, pero quedan otros. El de mayor envergadura es el Palacio de Deportes Inclusivo o el Centro Social de San Antón. El alcalde se ha comprometido a ejecutarlos. Y es que tiene un problema. Estos proyectos de la estrategia DUSI deben finalizar antes del 31 de diciembre de este año para no perder la subvención europea. Por eso ha dicho que va a pedir prórroga a Europa para poder conseguir el dinero con el que afrontar estas inversiones. La pandemia ha ralentizado todos los procesos. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Nosotros vamos a pedirle una prórroga a la Unión Europea, una prórroga excepcional, motivada en las circunstancias excepcionales que se han producido a lo largo de esta legislatura. Pues suerte. Y un grupo de personas independientes y no afiliadas a ningún partido político ha impulsado una plataforma cívica en Elche para apoyar al candidato socialista Chimo Puch a la presidencia de la Generalitat. Ayer la presentaron en el Hor del Chocolater. Allí estuvo Marga García. Muy buenos días, cuéntanos. Buenos días, Ros. Personas de diferentes ámbitos laborales de la provincia, jubilados y sin afiliación a ningún partido político, han creado una nueva plataforma en apoyo a Chimo Puig para que siga siendo el presidente de la Generalitat Valenciana. Una plataforma cívica a la que puede inscribirse cualquier ciudadano de forma anónima en las próximas semanas. Consideran que Puig ha sido el mejor presidente valenciano hasta la fecha y debe seguir siéndolo al menos Cuatro años más. Según el coordinador de esta plataforma, Gerardo Muñoz, el objetivo es recabar apoyos independientes y trasladar propuestas sobre problemas sectoriales de la provincia. Desde la plataforma han destacado el trabajo y las inversiones del gobierno de Chimopuch desde 2015. En el caso de Elche, han dicho que se han concretado en 155 millones de euros en proyectos como la ampliación del Hospital General el Plan Edificant, la Depuradora de Algoros o el Centro de Salud de Altavix. Dentro de los actos organizados por esta plataforma, el próximo 28 de abril, Chimo estará en Elche en un encuentro con eurodiputados. Pues escuchamos al coordinador de esta plataforma, Gerardo Muñoz, reconociendo que también lo hacen porque temen que pueda haber un gobierno de PP y Vox. Y eso no lo quieren. También subyace una preocupación, obviamente, por supuesto, y es que no queremos que aquí haya un gobierno como el de Castilla y León. Pero no estamos pidiendo el voto para el Partido Socialista, estamos pidiendo el voto para el Chimo Puig. El Partido Popular, si llega a la Alcaldía tras las elecciones, ha propuesto crear una oficina de captación de eventos deportivos para hacer de Elche un referente del turismo de esta índole, Lo dijo ayer el candidato Pablo Ruz. Exprofeso creada y además pensada y, y la estructura diseñada para captar eventos internacionales deportivos que puedan venir a la ciudad de Elche. Se intentó en el año 2011 al 15, lo hicimos con algunos eventos deportivos internacionales, pero queremos estar centrados con esa oficina, con esa estructura de personal pensado solamente, pensada solamente para la captación de eventos internacionales deportivos. Y ayer también Pablo Ruz denunció la falta de seguridad vial que existe en el Colegio Público Los Garrofers, ubicado junto a la carretera de Matola. El candidato se reunió con los padres y madres para hacerse eco de la gran preocupación que existe sobre la falta de seguridad en esta zona escolar. Estamos en la puerta del Colegio Los Garrofers. En Algoda, Matola, al lado de la carretera, acompañando a los padres y madres que están muy preocupados por la falta de seguridad, por la falta de presencia policial, a pesar de que ya está comprometida desde hace un año. La situación es realmente preocupante y los padres, que están hartos y desesperados, nos dicen que no pueden más y exigen, exigen actuaciones inmediatas. La candidata Aurora Rodil de Vox también denunció el miércoles por la mañana un día antes esta situación, por lo que llevarán al pleno de este mes una moción para exigir al equipo de gobierno la implantación de medidas para garantizar la seguridad vial de los escolares y de sus familias. Y contigo, Elche, pide al Ayuntamiento que medie en el conflicto creado entre los comerciantes del Mercadillo y el Elche Club de Fútbol para habilitar un espacio temporal donde los plazoreos puedan continuar con su actividad y paliar la pérdida económica que sufren por la decisión del Club franjiverde de impedir la celebración del Mercadillo en el aparcamiento del Estadio Martínez Valero. Los responsables del partido de este... Eh, de este partido político contigo indican que si bien la gran parcela contigua al estadio es de titularidad privada, el ayuntamiento podría llegar a un acuerdo con los, propietario, con los propietarios para su uso como mercadillo provisional. Y Podemos ha criticado la gestión presupuestaria del equipo de gobierno de 2022 por no ejecutar servicios para los ciudadanos, ya que les ha sobrado 22 millones de euros. Desde la formación morada proponen que ese remanente de tesorería se amplíen, con ese dinero se amplíen las subvenciones municipales que se aplicaron durante la crisis de la covid Y Cruz Roja ha enviado tres ambulancias a Ucrania y lo ha hecho partiendo desde una empresa ubicada en Elche, en el Parque Empresarial, y que se dedica al transporte internacional. Ayer estuvo allí Isiar Martínez, nuestra compañera, y esta es su crónica. Muy buenos días. Buenos días, Ross. Cruz Roja ha enviado a Ucrania tres vehículos de ambulancia. Esta ayuda humanitaria la realizan a través de Intraco, una empresa de transportes internacionales que está ubicada en el Parque Empresarial de Elche. Dos de las tres ambulancias son vehículos de rescate todoterreno. Se trata de vehículos donados por Cruz Roja España a Cruz Roja Ucrania. Según Eva Rodríguez, la de la empresa logística, llegarán a la frontera de Ucrania en unos cinco o seis días. El destino final es Vinitsa, una ciudad del centro oeste de Ucrania. Cruz Roja e Intraco han colaborado estrechamente en los últimos meses, enviando lotes de ayuda humanitaria con mantas u otros bienes de primera necesidad. Y no es todo, ya que este viernes saldrá otra furgoneta de apoyo logístico hacia Ucrania. Gracias, ICIAR. Escuchamos a Eva Rodríguez, responsable de esta empresa, Intraco. Hacemos vía aérea, eh, vuelos charter eh, desde todos puntos de España y todo tipo de mercancías. Pues entre ellas hemos enviado lotes de mantas, eh, toldos, todo lo necesario para bueno, pues ayuda cedida de la Cruz Roja Española a la Cruz Roja Ucraniana. Y la Alhambra de Granada, esa octava maravilla del mundo, ha incorporado por primera vez en sus huertas. Cuatro granados Mollar de Elche. Escuchamos a Francisco Oliva, presidente de la denominación de origen. Es un orgullo y una satisfacción tremendísima porque para nosotros creo que es un, es un acto más en el que reivindicamos y ponemos en valor eh, lo que es el producto nuestro autóctono, la, la granada Mollar de Elche. Aquí hemos estado hablando con todos los técnicos y efectivamente se sorprenden que sea la única granada en todo el mundo que, que cuenta con un sello de O. ...pues sí, vamos a escuchar al jefe del Servicio de Jardines de la Alhambra... ...Javier Sánchez, hablando de las excelencias de esta variedad... ...los granados tienen una edad de unos cuatro años... ...los que acaban de plantarse... ...y el próximo otoño podrían aparecer sus primeros frutos... ...esta colección está formada... ...por 26 variedades de granados seleccionados desde Irán... ...a Marruecos. Eh, por fin, eh, ejemplares de esta variedad van a tener cabida... Eh, ...no solamente en, en las huertas del Generalife... ...en lugares preeminentes que eh, se pueden ver... Por, ...por los visitantes que disfrutan de, de nuestros jardines... ...de nuestros espacios verdes... ...sino además en esta colección de granado a nivel mundial... ...donde eh, se le ha reservado un hueco... Eh, ...para esta variedad tan extraordinaria". Y 31 estudiantes de formación profesional de turismo se han graduado en el Instituto Tiraldo Blanc. Durante el acto se destacó el momento álgido en el que se encuentra el sector, ya que el turismo supone más del 15% de la riqueza de esta localidad. Pues desde la patronal AET han confirmado que la ocupación hotelera del pasado mes se situó en casi el 80%, 11 puntos por encima que en 2022. También subió el precio medio por habitación en 7 euros. Este aumento se debe a la celebración de eventos importantes como, por ejemplo, el Congreso de Oftalmología FACO Elche o el Trofeo Internacional Pascual Román de Natación, así como las Jornadas de Servicios Sociales de, de Atención Primaria y la Transilicitana. Además, el aeropuerto de Elche registró cifras muy altas de pasajeros, casi 800.000 pasaron por la terminal en febrero. Las expectativas, por tanto, para este mes de marzo siguen siendo muy positivas. Desde AET reclaman avanzar en la puesta en marcha del Plan Estratégico de Turismo y relanzar. ...el proyecto del futuro Palacio de Congresos de Altavix. Hablamos ahora de otro instituto, el Monserrat Roch, ...porque ayer se inauguró el primer punto violeta... ...que se ha instalado en un centro educativo... ...para luchar contra la violencia machista. El AMPA, el profesorado y el alumnado se ha volcado... ...con esta iniciativa dirigida a todas las personas comprometidas... ...en trabajar por la igualdad para erradicar el machismo... Escuchamos al concejal de igualdad, Mariano Valera. Palabras del de, de alumnado que ha presentado la, la inauguración de este Punto Violeta, Lucía Pineda y Aitor Bahillo. Eh, bueno, supone un, un espacio seguro y acogedor para para cualquier persona que se sienta desprotegida ante un ataque de tipo sexual o, o de identidad de género, pero sobre todo eh, inaugurar un punto violeta en un centro educativo es el reflejo de esta sociedad. Eh. Abrimos la crónica de sucesos. Les contamos que el pasado 21 de febrero la policía local detuvo a un hombre de 42 años por entorpecer el tráfico en la avenida de Novelda. El, el arrestado estaba en mitad de la calzada golpeando a todos los vehículos que pasaban. Los agentes lo arrestaron por desobediencia y resistencia a la autoridad y también por quebrantar una orden de alejamiento. Y por otro lado, la Policía Nacional detuvo a un hombre envenidor por estafar cerca de 7.000 euros con tarjetas bancarias de sus víctimas, a las que llamaba por teléfono para ganarse su confianza y conseguir así los 16 dígitos y la fecha de caducidad de sus tarjetas. Los cargos fraudulentos se realizaron aquí en Elche, en una casa de citas y en una pensión, en la que realizó los pagos introduciendo la numeración de forma manual en los datáfonos. Y abandonamos esa crónica de sucesos para contarles que la UNED Elche ha abierto el plazo para participar en el primer premio internacional de ensayo Pedro Salinas, para incentivar las humanidades. El premio está dotado con 2.000 euros y el plazo termina el 30 de junio. Escuchamos al director de la UNED, Francisco Escudero. Que la UNED concibe como artes y humanidades en el plan de estudio que tiene la UNED que son filosofía, antropología social y cultural, geografía e historia, historia del arte, lengua y literatura españolas, lengua y literatura y cultura inglesas. Esos son los grandes campos en donde cualquier adscrito relacionado con la UNED podrá presentar sus su ensayos. Anoche se entregaron los galardones del Dátil Dor en el Gran Teatro... ...por parte de la Asociación de Informadores de Elche... ...en una gala que estuvo presentada por Salvador Campello y Erika Sánchez... ...quienes con humor comenzaron con la crítica política para dar paso... ...a las imágenes de los acontecimientos más destacados de 2022 en Elche... ...y los logros de los premiados en esta edición... ...la cantante, actriz y poeta Ana María Drac... ...fue la primera en recibir el Dátildor. ...y si todavía se dan las buenas noches. Y fueron muy emotivas las palabras que le dedicó su gran amiga... ...la periodista y fotógrafa María Ángeles Sánchez... ...también el científico ilicitano Iván Agulló... Reconocido con numerosos premios internacionales por sus investigaciones sobre el cosmos, recibió el Dátil Dor, pero lo recogió su hermano y su sobrina al no poder venir a España. Desde la Universidad de Luisiana agradeció en un vídeo este galardón y su profesor de física de bachillerato, Juan Ayala, fue el encargado de hablar de cómo despertó su interés por la ciencia ...y de su brillante y exitosa carrera investigadora... ...mientras que Antonio Pardo... ...el fundador del Club Deportes sin Adjetivos... ...nada más recibir el Dátil Dor... ...nombró a cada uno de los jóvenes... ...a los que ayuda con el deporte... ...y que le han conquistado a él y a todo su equipo... ...con la sencilla forma de ver y disfrutar de la vida... ...que tienen estos jóvenes... ...el grupo Fandango Rock and Blues Van... ...actuó durante la gala y la presidenta... De la Asociación de Informadores, María Te Bolívar, terminó agradeciendo la asistencia del alcalde y del resto de concejales de la Corporación Municipal y a las numerosas personalidades del mundo social, cultural y económico que llenaron anoche el Gran Teatro. Informativos en Teleelch, Radio Marca.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 padre lo es todo, es muy importante y en Águila Bar lo sabemos bien, ya que nuestro padre fue el fundador de lo que hoy conocemos como Restaurantes Águila Bar En nuestro reconocimiento a él y a todos los padres, hemos preparado unos menús especiales que podrás consultar en nuestras redes sociales para que celebres el Día del Padre como se merece Haz tu reserva en Restaurantes Águila Bar en el centro, Altavix, La Torre y Corazón de Jesús Felicia del Padre en Restaurante Águila Bar, bares para vivirlos. En Tiendas Anticrisis El Castor hasta el 18 de marzo, Quintena del Sofá. ...encontrarás hasta un 40% de descuento... ...en todo tipo de sillones y sofás... ...Cheslón, sofás y sillones 3 más 2 plazas, abatibles... ...en todas las unidades con hasta un 40% de descuento... ...Tiendas Anticrisis El Castor, en Elche, Avenida Crevillente 17... ...y en tiendasanticrisis.es En Elche salimos a ganar... ...porque nos movilizamos socialmente para ganar la batalla a la pandemia... ...ayudando a familias, empresas y emprendedores... ...a paliar las consecuencias económicas... ...y liderando la vacunación masiva de la población. Elche, el mejor sitio para vivir y trabajar. Salimos a ganar, Partido Socialista. ¿Quién ha decidido que la tecnología... ...sirva para mantenernos inmóviles? Con la gama SUV de Kia... La tecnología te mueve. Aprovecha las condiciones especiales hasta el 20 de marzo. Consulta condiciones en Kia.com. Kia. Movement that inspires. Ven a Marcos Automoción, concesionario oficial Kia en la provincia de Alicante o visítanos en Kia.com. ¿Estás cansada de hacer dietas que no dan resultado?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 I received your message, all 23. 23. You know I'm Jordan with it. G O E -T. T. Obviously, you know I'm aware of that. I'm breaking hearts like a heart attack. I got them right with a carrot tie, wrapped around my finger like a ring. Just like satellites, circling me all day and every night, circling me. I'm sure you sometimes. La la la la la la la. Wrap oh, no. right around my finger like a ring. Ring, ring, ring. They just like puppets on a string. A las 4 menos cuarto de la tarde, retransmisión en directo del partido Real Sociedad Elche. víbelo en el 101.4 Teleelche Radio Marca, Teleelche Televisión y también en el 103.7 Es Radio. Patrocina Grupo Serrano Automoción. Recuerda, este domingo a las 4 menos cuarto, Real Sociedad Elche en marcador. Tres minutos para llegar a las ocho y media y ya tenemos con nosotros a Paco Gómez. Muy buenos días, Paco. Hola, Ros, buenos días. Bien, pues penúltimo entrenamiento, lo has dicho en la Crónica Deportiva. Ayer hubo rueda de prensa Carlos Cler, el jugador, qué os contó. Sí, bueno, pues dejó claro un poco el sentir de la, de la plantilla, que no pueden eh, pensar más allá del siguiente partido que mirar la clasificación. Eh, pues significaría eh, derrotismo y, y no eh, bueno pues centrarse en lo que verdaderamente importa que es eh, ganar el siguiente partido y el siguiente partido es la Real Sociedad que por cierto anoche quedó apeada de la Europa League al no poder remontar ese 2-0 del partido de ida contra la Roma, no pasó del empate a cero, lo que demuestra que el equipo de Imanol Alguacil pues está atascado, es cierto que Europa es Europa, pero por ejemplo lleva dos meses desde el 17 de enero sin ganar en su estadio, es decir que La Real no atraviesa su mejor momento, aunque es cuarta en puestos de de Champions. Vamos a ver si no despierta contra el Elche y el Elche aprovecha pues, que llega en su mejor momento, porque es la primera vez que llega un partido habiendo sumado cuatro puntos de los seis últimos, es decir, habiendo puntuado, no perdido los dos anteriores. Bueno, pues eh, decía Carlos Kler que hay que ser valiente en ese partido, el eh, no mirar la clasificación y seguir pues pensando en la cultura del partido a partido, que es la que Machín les ha inculcado desde que llegó. Para ese encuentro, bueno, pues Carlos Kler, ahí tiene la competencia de Lautaro Blanco, decía que la competencia es buenísima y que si no aprieta en cada entrenamiento les pasan por la derecha, porque tanto Lautaro como Nico están apretando mucho, y ahí se prevén algunos cambios. En, en la banda derecha, eh, Tete Morente está apretando y podría ser titular eh, por Carmona, luego Pedro Vigas y... El capitán eh, Gonzalo Verdú, pues son las alternativas yo creo que más claras para... Eh, entrar por los, por los lesionados eh, Rocco y, y Lisandro Magallán aunque también está la opción de, de Diego González y el resto pocos cambios, quizás arriba eh, Enteca lleva dos titularidades y digamos que no acaba de aprovecharlas y Ponce cuando sale en las segundas partes pues mejora las prestaciones, es decir que podría haber algunas rotaciones en el equipo, desde luego dos en el centro de la defensa y recordemos que son cuatro las bajas, las mencionadas de Magallán y Rocco por Lesión y luego las, las sanciones de Pere Milla y Papechei que se pierden el partido. Así que bueno, pues eh, la plantilla hoy hablará Pablo Machín en rueda uh -huh. de prensa. Mañana último entrenamiento y, y por la tarde viaje a San Sebastián. El tiempo allí no es como el de aquí. Bueno, ayer siempre más, un poquito más fresquito, eh, más húmedo, vamos a ver, de, de, de cara al partido, la verdad es que no he mirado las previsiones del uh -huh. domingo a las 4 y cuarto de la tarde, eh, que además es el Día del Padre, a ver si... Ah, es verdad, y tú estarás trabajando. Sí, hombre, claro. <risa> Pero bueno, es lo que hay, cuando juega el Elche hay que trabajar y ojalá que a todos los padres, pepes y pepitas, podamos darles una alegría en forma de, de victoria Porque, bueno, si el Elche gana la Real Sociedad no solo tumbará una negra estadística, no ha ganado nunca en primera división allí en, en su estadio, sino que, bueno, pues eh, ya serían tres jornadas consecutivas sumando, eh, acercándose poco a poco, escalando uh -huh. esa enorme montaña, ese Everest que tiene hacia la permanencia. Y, bueno, quedarían todavía muchos partidos. Bien, pues hay que escuchar marcador, hay que estar el domingo con, eh, como a buenos aficionados, que somos eh, pendientes del de programa de tu retransmisión en directo del partido eh, Real Sociedad Elche. Ojalá, ojalá caiga otra victoria. Ojalá, esperémoslo. Recordamos que arrancamos a las cuatro menos cuarto, media hora antes del, del partido. Gracias, Paco. Acirros. Y nosotros estaremos pendientes del programa Elche en Punta, donde se dará a conocer pues, las declaraciones del entrenador Pablo Machín en rueda de prensa, como acaba de decir. Paco Gómez. Ahora vamos con la previsión del tiempo con nuestro compañero Vicente Bordonado que nos cuenta cuál va a ser el tiempo que tendremos para este fin de semana. Para el fin de semana del Día del Padre, del Día de San José. El Tiempo en Teleelch Radio Marca con Vicente Bordonado. Colaboran Autochapa Blasco New Césped Artificial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 Muy buen día. El paso de una vaguada de aire frío en altura poco profunda nos va a dejar un fin de semana marcado por algunos cambios. De momento, durante esta madrugada hemos vuelto a registrar temperaturas mínimas que aquí en la ciudad, en la estación meteorológica de Telaels se han rondado los 11 grados, mientras que en el sur del Camp de Elge hemos alcanzado valores entre 4 y 8 grados. La llegada de un frente atlántico desgastado para hoy nos va a dejar una jornada con ambiente soleado y paso de intervalos puntuales de nubosidad, sobre todo de tipo alto. Viento en calma por la mañana, a partir de mediodía se activará el viento flojo de sureste y hoy alcanzaremos temperaturas similares a las de ayer, máximas que van a rondar los 21 grados. Mañana sábado, paso de abundante nubosidad, a ratos cielos bastante nubosos, hasta las horas centrales del día, eh, viento flojo de noroeste oeste después ya por la tarde de flojo de componente sur las temperaturas similares máximas que de nuevo rondarán los 21 grados mínimas que durante esta próxima madrugada en la ciudad no bajarán de los 12 grados Y para el domingo 19, ambiente más soleado, con intervalos puntuales de nubosidad, el protagonista, el viento flojo de componente este y las temperaturas a la baja máximas que se aproximarán a los 20 grados mínimas en torno a los 11 grados. Y de momento, en cuanto a precipitaciones, ni rastro. Como mucho, durante el fin de semana se podría escapar alguna gota.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 Siete minutos pasan de las ocho y media y habrán comprobado ustedes que hoy el tráfico está mucho más apaciguado que otros días. Pues el motivo nos lo cuenta enseguida Jesús Iniesta y para ello conectamos con la sala de control de tráfico. Allí se encuentra como cada mañana. Muy buenos días, Jesús. Hola, buenos días, Rosmari. Bien, pues ¿qué pasa hoy en Elche? Sí, hoy efectivamente eh, es un día especial. Los escolares tienen... El día no activo local y eso se nota en el tráfico. A esta hora de la mañana la situación de tráfico en general es fluida y encontraremos algo más de tráfico en los puentes, pero sin dificultades importantes. La circulación es densa en la avenida Almansa con retenciones en los accesos a la rotonda con la ronda oeste. Intenso en la calle Santana, con retenciones puntuales. Y por motivo de festividad de San José, hoy, mañana, hoy, mañana, sábado y el domingo habrá cortes de accesos a la Plaza de Reyes Católicos entre la parroquia y el CEU. Téngalo en cuenta en sus desplazamientos. Y la calle Federico hacia Lorca continúa cortada por obras y se aconseja el desvío alternativo por Antonio Machado y Concepción Adenal y Pedro Juan Perpiñán. Se permite el paso por la calle Fernanda Santa María.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 Teleelch, Radio Marca Estación de Servicios El, Elche Parque Empresarial y Supermercado Charter Consum La combinación ganadora ¿Quién ha decidido que la tecnología sirva para mantenernos inmóviles? Con la gama Sub de Kia la tecnología te mueve Aprovecha las condiciones especiales hasta el 20 de marzo Consulta condiciones en kia.com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 Grupo Antón Comunicación, siempre con el deporte ilicitano. Con la colaboración de Teleelch. Un cuerpo lleno de toxinas sufre de estreñimiento, piernas cansadas, infecciones, colesterol, problemas con el aparato digestivo, psoriasis, etc. Limpia tu organismo con nuestros productos naturales y te ayudarán con todos tus problemas. Prueba una semana por 25 euros y notarás los cambios. Lucía Divina, teléfono y WhatsApp 627 56 74 12 o entra en luciadivina.com. 101.4 Teleelch Radio Marca Bien, después de conocer que el tráfico en algunos puntos está más apaciguado este viernes que otros días porque los colegios no tienen clases, no hay, es una jornada no lectiva hoy viernes, vamos a hacer ese repaso a la prensa nacional. Hoy abrimos las portadas y hay diversidad de fotografías en ellas, pero un denominador común. Hablan de, todos hablan de la economía. El país, por ejemplo, titula que el Banco Central Europeo desafía la sacudida en el mercado con otra subida de tipos de interés. El precio del dinero llega al 3,5%, pero la inestabilidad compromete futuras alzas. Lagarde dispuesta a un manguerazo de liquidez y al cortafuegos en la deuda. Y Suiza allana el camino al inyectar 50.000 millones de euros en Credit Suisse. La portada del diario, la fotografía de portada del diario El País la dedica al Congreso de los Diputados de Francia. Y dice que Macron aprueba por decreto. ...la contestada reforma de las pensiones... ...la vía express, agrava el conflicto en las calles... ...y es rechazada por los grupos de la oposición. También nos habla de Ucrania... ...Polonia se convierte en el primer país... ...en dar cazas a Ucrania... ...y... ...en cuanto al bote de pasapalabra... ...pues... También lo recoge el país, dice que este concurso de televisión da 2,3 millones de euros, el mayor premio de su historia. ABC, ¿qué nos dice ABC en portada? Pues que la oficina antifraude de la Unión Europea investiga la fundación pública del caso Mediador. Requisó papeles y correos por graves irregularidades eh, en, en FI, Fiat que es una entidad que depende de Calviño, en diciembre, dos meses antes de estallar el escándalo de Tito Berni. Y otra de las noticias que dedica ABC en portada es a Belarra, a la ministra que desiste de sus 16 tipos de familia y los sustituye por situaciones familiares. Esta es la portada de la ABC y nos vamos ahora al mundo. El mundo... Pues ha localizado al hombre que ha sacudido el fútbol mundial. Localiza en Barcelona a Negreira, ex árbitro acusado de comprar colegiados para el Barça tras ocultarse en varios lugares. Sale en portada su fotografía en el diario El Mundo. Pero nos habla de otras noticias como que el Partido Popular declara la coalición de intereses Vox-PSOE tras oír a Abascal. Ayuso pone fin a la huelga de los médicos en Madrid a dos meses de las elecciones. Y la Gran Banca de Estados Unidos sale al rescate de First Republic, otro banco. El Banco Central Europeo mantiene el pulso y sube los tipos de interés un 0,5% pese al pánico bancario. Y la razón que nos trae importada pues que Tamames pide un cierre de filas con la Constitución. Hablará desde el escaño de Abascal en la moción de censura. También recoge la razón en titulares que el Banco Central Europeo ignora el pánico financiero y sube los tipos al 3,5%. La Garde eleva el interés medio punto y promete eh, que inyectará a los bancos la liquidez necesaria. También el anuncio de rescate a Credit Suisse calma el medio bursátil. El Banco de Suiza inyecta 50.900 millones de euros y dispara su cotización. También nos trae en portada un reportaje sobre Sánchez, Pedro Sánchez, que incumple la paridad en las empresas públicas y es que los datos de la SEPI dejan ver las contradicciones del Gobierno en materia de igualdad de género. El PP reclama las cifras por escrito en el Congreso ¿Cuántos son hombres y cuántas son mujeres? Es la pregunta que realiza el Partido Popular. Su pregunta parlamentaria. También eh, dedica eh, al conflicto de la subida de las pensiones, de la edad de, la, de jubilación en, en Francia. Y dice que Macron impone su ley de pensiones por decreto y puede agitar la calle, como está ocurriendo en estos momentos en el País Calo. Bien, pues estos son algunos de los titulares de los diarios nacionales en esta jornada de viernes 17 de marzo. La Glorieta, con Rosmaria Alonso. Fígaro es el protagonista de la ópera El Barbero de Sevilla. Una de las versiones más populares es la que compuso y estrenó en Roma a principios del siglo XIX el gran compositor italiano Rossini. Un maestro caracterizado por el humor en su música. Esta comedia operística viene a Elche, al Gran Teatro, este viernes a las 8 de la tarde. ¡Oh, Dios mío! El barítono, Jorge Tello, es quien interpretará a Fígaro en lo que se considera una de las obras maestras de Rossini. Muy buenos días, Jorge. Muy buenos días, ¿qué tal? ¿Qué hay que tener para interpretar a Fígaro? ¿Buen humor? ¿Qué hay que tener? Bueno, hay que tener muy buen humor, porque en diferentes puestas de escena de diferentes óperas, Uno debe tener, bueno, el, el, el germen del dramatismo, del, de la tragedia incluso, pero cuando uno monta El Barbero de Sevilla, al ser una comedia, uno debe tener mucho conocimiento de lo que es la comedia, la comedia italiana, eh, la comedia del arte, pero también mucho buen humor entre los compañeros, un buen rollo entre la compañía. Sí, porque estamos hablando no de un drama, lo que veremos en el Gran Teatro es una comedia, el Barbero de Sevilla, con mucho enredo y típica, eh, bueno, del siglo XIX. Es, es, es, un, ¿Es una historia vigente en el siglo XXI? Pues tiene mucha vigencia en el siglo XXI y pensando que la historia que, que fue compuesta por Rossini en el siglo XIX, en, en 1816, ya venía de una obra anterior que de, de Francesco Maché que es del siglo XVIII o XVII no recuerdo eh, y eh, incluso hasta ahora hay muchos enredos en cuestiones de, de, de morillos e incluso y también con una carga social muy importante acerca de, de la diferencia de clases entre los diferentes personajes. Y hay elementos que vamos a ver eh, de forma pues, sorprendente, porque no os conformáis solo con interpretar una de las óperas más conocidas en el mundo, sino que traéis los mismos decorados que se utilizaron en su estreno, en el Teatro de Roma, donde se estrenó en 1816. ¿Cómo se han conseguido estos decorados y en qué estado se encuentran? Bueno, para ser poco más fieles a lo que es lo real, La producción sí que es una producción del Teatro Roma, donde se estrenó exactamente en, el 800, en el 1816. La producción es bastante clásica, pero no, no, no son los decorados reales, son unos decorados diseñados por otro eh, artista, eh, pero basados un poco en la idea original, y exactamente para la, una producción que se ha hecho en el mismo teatro donde se ha estrenado. O sea, que se conmemoran los 200 años del primer barbero de Sevilla y vosotros, vuestra compañía, la trae con decorados muy fieles a la época. ¿Te gusta, Jorge? ¿Te gusta cantar? ¿Cómo, cómo es el ambiente? Qué, ¿Qué vamos a ver en, en la ópera de, de este viernes? Bueno, como tú ya lo has explicado, es una ópera con muchos enredos. La, la parte cómica es bastante tirante, digamos, o sea, eh, vamos a ver situaciones bastante rocambolescas en eh, las cuales el conde de Almaviva intenta por todos los medios conquistar a Rosina y sacarla del digamos del cautiverio que lo tiene el doctor Bártolo y para eso se hace servir del del barbero Fígaro ¿no? que es el que monta toda la trama para llevar todo esto a cabo y claro a partir de eso suceden situaciones realmente disparatadas ¿Y quiénes te acompañarán en la función? ¿Quiénes serán la Soprano, Rosina? ¿Quiénes serán los principales eh, papeles? ¿Quién los interpretará? Eh, bueno, hay diferentes, eh, diferentes personajes en la compañía que se van eh, rotando los personajes. En, en Elche estará Víctor Natisky como, como alma viva. La Rosina eh, es Susana García. El Bartolo será Yuri Dadar, ambos es el tenor y el Bartolo vienen de la ópera uno de la ópera nacional de Moldavia y, y Yuri de la ópera nacional de Odessa. Y luego el, el bajo es Max Utsmuth, que tiene artesina, y la Berta eh, será Rocío Faust, que es, es española. O sea, es, una, es un elenco internacional bastante heterogéneo. O sea que Fígaro, el que interpretas tú, es el barítono. Es uno de los barítonos, porque tenemos eh, bari, eh, Jorge, eh, el Cígaro es el, un barítono, el bártolo también es otro barítono, el basilio es un bajo y el conde de Almadiva es el único tenor que hay en la ópera. Cuando interpretáis las, las áreas más famosas del Barbero de Sevilla, ¿qué reacción eh, encontráis en el público, allá donde, donde realizáis la función? Bueno, ten en cuenta que lo del obrero de Sevilla es un tipo de ópera que viene del estilo de Bel canto. Es una comedia de Bel canto donde la parte vocal es bastante eh, como el personaje principal en cuestión musical. Es decir, la gente está esperando el desarrollo vocal, cómo hacen las diferentes coloraturas, cómo se hacen las diferentes variaciones y ese momento de lucimiento vocal donde... Eh, Obviamente, al ser áreas tan conocidas para el público, eh, uno tiene que dar, digamos, lo mejor de sí para que el público ofrezca al final de del área eh, el mejor de los aplausos, ¿no? Mm. Es una ópera una donde se van dando uno tras otro las diferentes áreas y uno pues va a lo mejor de sí. ¿Este papel es el que más te gusta interpretar, el de Fígaro, como barítono? Yo diría que Casi que sí, o sea, casi que sí. No, no podría decir que después de todos los papeles de ópera que he hecho, cuál es el favorito, pero yo diría que sí. Eh, por muy poco se despunta, digamos, el cigarro porque lo he hecho muchísimas veces. Lo he hecho muchísimas veces, he estudiado mucho el rol, he estudiado mucho la ópera y creo que habré hecho, ya he perdido la cuenta de la cantidad de veces que he hecho El Fígaro y podría decir que por muy poco, porque también tengo otros personajes que me gustan mucho, por muy poco se despuntaría El Fígaro como el personaje que más me gusta. Lo que veremos este viernes en el Gran Teatro es una ópera con música en directo, la orquesta estará también interpretando, vosotros acudís a muchos teatros, el hecho de que un teatro tenga suficiente capacidad para que los músicos estén cambia mucho. Sí, bueno, los, los teatros a los que vamos deben reunir unas condiciones importantes para poder albergar una orquesta de la magnitud como para una ópera. La orquesta es excelente, de, de excelentes músicos, unos compañeros realmente... Mmm, grandes compañeros y además grandes músicos dirigidos por José Escandel. Eh, obviamente un teatro de ópera para, para una, eh, una producción como esta, debe tener un espacio importante para para la orquesta, ya sea en el foso o ya sea un espacio habilitado eh, delante, de la, delante de la escena para que se pueda albergar toda eh, todo el, eh, el, la orquesta en general. ¿Conoces el Gran Teatro? Ahora mismo no recuerdo porque como la compañía he ido varias veces, pero yo diría que aún no conozco el teatro principal de Elche y me han dado los compañeros que han estado ahí grandes referencias y tengo muchas ganas. Pues nosotros también tenemos muchas ganas de ver cómo interpretas una vez más a uno de tus personajes favoritos de la ópera eh, del Bel canto, como es Fígaro del Barbero de Sevilla. Gracias y suerte. Muchísimas gracias a vosotros. Di qualità. Bravo, fortissimo, bravo, La la la la la la bravo. La la la la la la Fortunatissima per verità. fortunatissima per